en la otra oreja. Bueno, y estamos recibiendo muchos mensajes que vamos a leer. En la semana que viene cumplimos, ¿cuánto Lara? Ya 11 años. 11 años, y además simultáneamente que... Casi, casi. 500 programas. Sí, la semana que viene 500 programas, ¿no? Este... Supuestamente. Perfecto, este, gracias Río. Eh, y además, eh, bueno, haremos una fiesta, ¿no? Eh... Llegamos a los 500 programas. Sí, claro que llegamos a los 500 programas. Edu, ¿Qué? ¿me invitas a la fiesta? Por supuestamente están. Hagamos una fiesta. Perfecto, bueno. Vamos ha... a hacer una fiesta. Está bien, ya, ya me lo dijiste, Lara. Este, bueno, el, el asunto es eh, que eh, a los marplatenses o los que estén por acá Pueden venir al estudio de Don Bosco y Rivadavia Ustedes van a ver un edificio alto con rejas Una torre arriba con una cruz Bueno, ahí no, en diagonal eh, En frente, en diagonal, en radio de la azotea Estaremos festejando Acá los 500 programas, los 11 años de La Otra Oreja. Y invitamos a los oyentes que vengan a festejar con nosotros. Y serán bien recibidos, haremos un festejo a la canasta. Eh, pueden traer... El mate siempre está. Así que pueden traer bizcochitos, tortas, lo que quieran. Eh, lo que no, no sé vamos... No eh, Bueno, sí, los amigos también. Y vamos a leer los mensajes... Eh, de Ana está escuchando, son geniales las versiones. Eh, está um, Gustavo Chávez Pavón desde, desde México, dice, gracias, chato, aquí, aquí, conectado y mateando, tangueando, che, dice Gustavo Chávez Pavón, el muralista de, de Chiapas, entre otros lugares. Ale García. Eh, um, de Mar del Plata Andrés Arlengo de Venado Tuerto Diana Tobar la cantante cartagenera desde Colombia eh, Grecia que está escuchando con, con Lucas pero quiero las fotos de los dos bailando el tango ¿eh? Sí, Alejandra desde Holanda Cori escuchando eh, bueno eh, está re buenazo dice el programa eh, gracias Cori por los tangos por la inspiración que nos enviaste, está Andrea desde, desde Buenos Aires, Fede Moyano, Fede Moyano que va a estar con su trío, con el trío el. porque tenemos los músicos en vivo, ¿no? Entonces el trío Álvarez Moyano, Aykinson, Isingson, eh, Álvarez Moyano, Isingson, Estarán acá el el martes próximo en el, el programa 500 muy bien en vivo, ¿no? bueno, Marisa eh, que está conectada Graciela, la enfermera Mariano Popeye bien este abrazotes, Mariano desde algún lugar de Buenos Aires Javier eh, Ibáñez eh, Marisa Marisa y Nora Cortiñas escuchando el programa Marta Marta, la mamá de Lucía Pérez, eh, Abrazotes, Marta, la lucha sigue, ¿no? Gabriel García, eh, Susana Gas desde algún lugar de Colombia, David Paoli desde Buenos Aires, Paolo, Pablo, Will, eh, Pablo de la Wellington, escuchando La Otra Oreja, eh, Estrella desde México, desde Guanajuato, escuchando también Isa, por supuesto... ...de La Plata... ...Mónica um, Juárez... ...de Mar del Plata... ...Sonia... ...Sonia... Eh, ...la profesora Sonia... Eh, ...escuchando la otra oreja... ...ahora seguramente llegará Gabriel... ...¿no?... ...Carmen Capdevila... ...dice buen programa... ...compa... ...abrazos... Eh, Bea de acá desde, mm, desde... Mar del Plata también... ...Manco desde... Mm, ...desde... Mm, ...desde México... ...desde... El, Distrito Federal, eh, Tatiana, desde... desde algo... mensajes. Pero no, no querés que lea más mensajes. No. Bueno, pero está eh, Juan Pablo Gelemur también escuchando la otra oreja, Selva, eh, Pablo Cala, por supuesto que mañana cumple, cumple años, Pablo Cala, desde Bogotá. Eh, Bueno, eh, voy al bueno Gustavo Chaves Pagon dice voy al festejo, eh, pero le va tenés que salir ya, ¿eh? Si venís caminando tenés que salir la semana pasada. Sí, eso eh, es. Bueno, Mariano Popeye está en el río, ¿no? El, eh, vive en un barquito hermoso. Bueno, este hay muchos oyentes más que iremos. Eh, salpicando Bastante algo. Mensaje. Está bien, ¿y entonces qué hacemos ahora? Sí. ¿Pero qué hacemos? Ponemos... Hay sol y hace frío también. Hace sol y hace frío, sí, también, pero pero ahora no hace sol. Hay una luna llena espectacular en Mar del Plata, el, el cielo limpio, la luna redonda, divina... Después ponemos un poquito de música. Listo, pasamos música entonces. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Rechifló mi tristeza, te evoco y veo que ha sido. De mi pobre vida paria. Solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente. Y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Escuchamos ahora otro de los tangos prohibidos por las dictaduras. Mano a mano. Por la otra oreja, unos tangos prohibidos. Rechefago en mi tristeza.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 Tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gabeón, La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del notario que tenés, se la cargaré Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer Que el bacán que te acamala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con cafillos milongueros Y, y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas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 ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión oh. <risa> muy bueno, muy bueno. barrio tranquilo de mi ayer en un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo vuelvo más viejo los años me han cambiado en mi cabeza nieves grises han dejado yo fui viajero del dolor Y en mi andar de soñador No me fijé mi mal de vida La casita de mis viejos Por la otra oreja Barrio tranquilo de mi ayer Como un triste atardecer a tu esquina Vuelvo viejo Vuelvo vencido La vida me ha cambiado Y a mi cabello plata de años le ha dejado Yo fui viajero del dolor Y mi andar de soñador comprobó mi mal de vida Y cada beso lo pagué con una copa Las mujeres siempre son las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Los 20 abriles me llevaron lejos Locuras juveniles, la falta de consejos Hay en la casa un hondo y cruel silencio uraño y, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció Pobre viejita La encontré Enfermita yo le hablé Y me miró con unos ojos Con esos ojos Nublados por el llanto Como diciéndome ¿Por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir Y a tu lado he de sentir El calor de un gran cariño Solo una madre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 La Otra Oreja Argenta Y seguimos recibiendo mensajes desde el Indio el Indio Vertis desde el pueblo de Batán bueno y están todos los marplatenses invitados y los que lleguen a estas geografías también el martes próximo aquí que tenemos el el trío que presenta a Fede Moyano Eh, acá con Álvarez y Ising eh, Edu, ¿qué? ¿me invitas a la fiesta? Obviamente, Lara, obviamente, estás invitada Este, mmm, bueno, y mmm, es a la canasta, ¿no? El mate siempre está, así que pueden traer para festejar algo dulce algo El Asado Asado no, asado no Sanguchitos eh, que eh, Pablo una Guso, tostaditas Tostaditas no, eh, Eh, Pablo Guso pide sanguchitos salados. Sopa o pizza. Sopa o pizza, eh, mejor trae pizza, ¿no? Este. Bueno, y, y estamos recorriendo, gracias a la inspiración de, de Cori, de esta amiga, eh, los tangos prohibidos por la dictadura, algunos de los tangos prohibidos por las dictaduras, donde evidencia. Eh, evidencia este no solamente eh, las crisis económicas, ¿no? Eh, eh, vuelvo a. Bueno, los, los tangos que pasamos hoy, ¿no? Eh, eh, Cambalache, eh, Cafetín de Buenos Aires, eh, Batufia, su arte de vivir, el Gorriones de Siledonio Flores, El Mundo Rivero, lo escuchamos ...con el... ...con el... ...tango pan... ...al mundo le falta un tornillo... ...Adriana Badela que nos cantaba... ...mano a mano y la casita de mis viejos... ...bueno y ahora vamos a presentar... ...a un mexicano... ...a Oscar Chávez... ...un querido... Eh, ...músico que... ...que ya no está más... Eh, ...en la... ...físicamente ¿no? Nos quedan los discos... ...y gracias a Modesto López... Tenemos un, un álbum eh, que hemos pasado alguna vez por este programa eh, con los tangos prohibidos. Bueno, y nos y vamos ahora a escuchar eh, un tema que empieza diciendo Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con farma de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan canas, ni las leyes, ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de basura y el amor a la cultura. Todo es grupo, todo puro bluff. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué tapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal te arrastra el dolor? Y ni entre hermanos entienden en esta atroz confusión que si falta la guita, que si no hay más lealtad, y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca me da. Ver tanta injusticia de la humanidad Refundir a quien se pueda Es la última consigna Y ninguno se resigna A quedarse sin chapar Se trafica con las drogas La vivienda, el contrabando Todos ladran por el mando Nadie quiere laburar Los ladrones van en coche Satanás está de farra Y detrás de la fanfarria Salta y salta el, el arlequín Es la hora del asalto Métale con los pasteles Y así quema los laureles Que supimos conseguir Escuchamos ahora El tango bronca Por Oscar Chávez Con los tangos prohibidos En la otra oreja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 Que signo infernal lo arrastra al dolor Que ni entre hermanos se entiende en esta cruel confusión Que si falta la guita, que si no hay más lealtad Y nuestra conciencia no vale eso más Pucha que bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad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 Es la hora del asalto Sírvanse que son pasteles Y así queman los laureles Que supimos conseguir Edu, se termina la otra oreja Bueno, sí, pero hay maneras diferentes de decirlo, ¿no? Este Guillermo me decía el otro día que ¿por qué me trataba así Lara? No. Este... Te dije que se termina el programa. Ya sé, pero decímelo de otra manera. Dale, estamos. Pues favor, puedes poner un poquito de música. Sí, de acuerdo, pero pero hay maneras de decirlo, ¿no? De, de... ¡Hagamos una fiesta. Sí, la próxima con Álvarez Moyano, Isaacson, ¿no? Con el trío. Este, bueno, y hablando de tangos prohibidos, bueno, este es un tango, pero no prohibido. Tampoco es un tango. Eh, está en tiempo de tangos. Eh, una vez estuvimos hace como 10 años, 8 o 10 años, en Cuba, en, el, en La Habana, en el centro de la en el centro Pablo de la Torrientes Brau, donde este.. Atentos a la música que pasaban ahí, que trajimos, trajimos mucha música de allá. Eh, vimos a pocas versiones de, de hasta Todo. siempre, ¿no? Este y entre esas eh, versiones nos pasaron a un dúo santafesino. Está bien, presento una subversión de hasta siempre. Perfectamente, ¿Y listo? perfectamente ahí listo, una versión, una subversión. De hasta siempre el clásico de, el clásico de Carlos Puebla por un tango, por un dúo de tango santafesino, que no sabemos el nombre de, de los integrantes, pero que cantaron en el, en el centro de la Pablo de la Torrientes Brown, en La Habana, Cuba. Y ahí lo escuchamos. Aprendimos a quererte.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 Te Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todos han... Clara se despierta para verte. ¿Y cómo dice?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 MULȚUMIT Adelante, como junto a ti seguimos y confidé te decimos hasta siempre, comandante. A ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Lleguévare aquí, se queda la clara, la intraniable transparencia de tu querida presencia, comandante, lleguév. Otra oreja Buenas noches, jugamos mariana.